En él hacen una analogía entre todos los tipos de prisión, sean para animales humanos o animales no humanos. Y es muy interesante darnos cuenta de lo que he dicho hace un momento, ¿no? que todas las prisiones son lo mismo para todos. no Y que hay siempre una analogía súper fuerte entre lo que es privación de libertad, sistema de, de imposición y, y también patriarcal, ¿por qué no? Pero bueno y nada pues lo que quería apuntar antes de que ellas os lo expliquen todo muy bien estoy aquí delante de vosotros que no nada, si sigo, tarde. <ríe> <Perdón>. <ríe> bueno lo que quería explicar un poquito que a mí me ha parecido muy interesante y supongo que ya también os lo explicarán es que este es un libro que está hecho entre alrededor de 10 15 personas que han ido yendo y viniendo durante un poquito más de un año y es un libro que se ha hecho de manera asamblearia algo que me parece un... imposible ¿no? para cómo me yo <ríe> Así que nada, doy paso a estas dos chicas maravillosas y un aplauso para ellas. Toma el libro, si lo queréis tener ahí encima. Es mío, ¿eh? Vale, luego te lo ¡Es mío! Hola, buenos días. Muchas gracias a, a todos y a todas por estar aquí y en especial también a las personas que han organizado la fira por habernos invitado. Eh, bueno, pues que como decía Aida, vamos a presentar el libro en este sitio maldito, Reflexiones sobre el encierro de animales no humanos y humanos. Y bueno, este libro fue escrito por la Asamblea Antiespecista en el 2013. Os voy a contar un poquito la historia del libro y presentar la Asamblea para que no la conozcáis. Somos un colectivo que surgió en octubre del 2009, ya llevamos siete años funcionando. Surgió dentro de del ambiente libertario no como una necesidad que, que había de trabajar el tema de la liberación animal desde una perspectiva libertaria y como decíamos no pues de, de manera asamblearia y horizontal eh, bueno pues lo, el trabajo de la asamblea Antiespecista en el día a día sobre todo es de visibilizar eh, la problemática de la explotación animal conciencia y también eh, llamar a, al movimiento ¿no? a que la gente pues eh, haga algo para, para cambiar esta situación el libro ha sido publicado por 824 que es una editorial militante también eh, sin ánimo de lucro que se dedica también a sacar libros pues eh, que hablan del tema de la explotación animal eh, es curioso también que el, el, la editorial se llame 824 que bueno es nombre viene que quería contar eh, porque en el 2008 salió los titulares que en el estado español sabían nos habíamos comido o se habían comido 200 824 millones de animales Esto sin contar los peces que se cuentan a, a toneladas. Y esto solo en la alimentación, no contamos el resto de animales que se que se encierran y se asesinan en otros ámbitos. Bueno, deciros que todos los libros de 824 los podéis descargar de manera gratuita en su en su blog, en, en la web de 824ediciones.org y bueno, que también tenemos ahí la mesa y luego si queréis echar un vistazo pues también podéis contaros antes de empezar el origen de, del libro que lo escribimos en el 2013 fue a raíz de unas jornadas anticarcelarias que nos invitaron eh, pues para hacer una charla para hablar un poco eso sobre las similitudes que había entre el encierro de humanos y, y inhumanos. Entonces, bueno, pues nos pusimos a investigar y la verdad que salieron un montón de de cosas de similitudes que nos sorprendieron y cuando terminamos de hacer la charla teníamos tantísimo material que dijimos pues vamos a hacer un fanzine, pero el fanzine ya pues se nos fue de las manos porque se era muy gordo y al final pues terminó en, en un libelo que hicimos eh, a finales del 2013 y luego 824 pues ofreció a editarlo como libro el proceso de escribir este libro de manera asambleal y horizontal pues la verdad que fue eh, bonito, es eh, duro también a la vez, pues entre tantas personas ¿no? pero fue un trabajo eh, pues eso, un trabajo personal y colectivo que estábamos estar muy satisfechas con los frutos que que ha dado. Hemos debatido muchísimo porque para nosotras es muy importante la lo que decimos, pero también la manera en la que decimos las cosas, ¿no? Con el lenguaje también estamos haciendo eh, estamos cambiando el mundo y, y también es una manera de activismo la manera en la que hablamos. Entonces, bueno, pues tenemos una nota sobre el género, sobre por qué utilizamos el, el género masculino-femenino, que decidimos al final irlo intercambiando para que bueno fuera lo más inclusivo posible. Luego también decidimos hablar de personas, tanto de personas humanas, humanas y no humanas, porque para nosotras son personas igual, todos los animales, todos somos animales y todos tenemos personalidad, entonces las incluimos en ese término. Y luego también una reflexión muy bonita que hicimos es que, que bueno, que al final la libertad todas queremos la libertad, ¿no? Y que todas luchamos por la libertad desde pues esta perspectiva y que la, es la misma libertad para, para nosotros, para las humanas, que para los no humanos pues lo que decíamos, que todas somos animales y que la liberación animal nos incluye a todas, tanto a los humanos como a los no humanos y Y por último quería decir del, del proceso a ah, bueno que la idea también ¿no? pues que lo queríamos compartir y que es una reflexión nuestra que lo que queremos es pues que la, invitar al resto de personas a, a reflexionar sobre ello tanto de manera individual y colectiva y que sea una herramienta más pues dentro de, de esta lucha luego también por último del libro antes de empezar a comentaros un poco por encima lo que lo que decimos eh, queríamos decir también que tiene una amplia bibliografía que hemos consultado un montón de, de sitios, pues desde webs institucionales, que no son a nada nuestros ami nuestras amigas, pero que sí que hay datos, ¿no? Que no nos hemos inventado las cosas, como la del Ministerio de Agricultura, como instituciones penitenciarias, eh, libros como el de Valverde Molina, de la cárcel y sus consecuencias, o Irving Goldman, eh, internados, ensayos, revistas, documentales, de eh, por ejemplo, pues el de granjas de cerdos, de igualdad animal, de co etcétera etc. ¿Quieres hablar? Bueno, y después de todo esto os empezamos a contar qué es lo que hablamos en el libro En el libro, como decía pues eh, lo estructuramos en cuatro partes y hablamos sobre las diferencias y las similitudes que hay entre el encierro de animales humanos y humanos En la primera parte empezamos hablando de la sociedad y de tres factores fundamentales que nosotras creemos que hacen que la sociedad exista el encierro eh, El primero son los beneficios ¿no? eh, en, el, en, la, en el encierro de animales y humanos Bueno, como nota os diré que nosotros consideramos cárceles, pues los centros penitenciarios, centros de menores, eh, los CIE, psiquiátricos, eh, tos, circos, centros de experimentación animal, como que lo englobamos un todo, ¿no? Que hay, dentro de todos estos centros hay muchas cosas en común y luego a lo mejor hay en puntos que os, os diremos que delimitamos, porque a veces hay que delimitar un poco a lo que son cárceles y, y granjas, ¿no? O, o mataderos y después de esta nota sigo los beneficios que hay dentro del encierro de animales no humanos pues sobre todo el, el más destacado es el beneficio económico ¿no? porque los animales en humanos son considerados otros recursos y se utilizan pues eso como si no sintieran y lo único que se quiere sacar es pues el máximo beneficio eh, ponemos algunas cifras en el libro eh, ahora tampoco os quiero comentar muchas para no abrumaros Pero sí que ahora son más actualizadas. En el libro normalmente son del 2010, 2011 y ahora bueno pues sacamos cifras desde el 2014 al 2015, las más actualizadas que hemos conseguido. Por ejemplo, en alimentación, el gasto de las familias en el Estado español en el 2014 fue de 66.443 millones de euros. De esa cifra, el 47,7% es en productos de origen animal. Otro tipo de centros de encierro son las granjas peleteras, donde están encerrados los animales para quitarle su, su piel. Eh, parece que la Unión Europea, ya se van en muchos países está prohibiendo, pero sí que tiene muchas expectativas aquí en el Estado. Y bueno, al año, en el 2015, eh, la Unión Europea en su conjunto eh, facturó vendiendo a otros países 2.829 de euros. 2. 829 euros, sí. Luego, el tema de la experimentación animal, que es otro lugar donde se encierra un montón de, de animales, eh, mueve en torno a 930 millones de euros al año, el, esto a nivel de, de comunidad de la Unión Europea. Otro centro de encierro, por ejemplo, son los ZOES, eh, que en el 2013 los grupos de zoológicos y, acu y acuarios facturaron 2.500 millones de euros. Luego también está la tauromaquia, que bueno, la verdad es que sus cifras tampoco son muy fiables y no las vamos a nombrar porque las inflan bastante, pero sí que es verdad que también mueve dinero y tienen un montón de subvenciones y luego los animales que viven que, que viven con nosotros o en las casas o mal llamados mascotas, ¿no? O que la gente los utiliza como como mascotas, que es un negocio que también va en alza. En el 2014 facturó 2200 millones de euros. No solo la compra-venta de animales, sino también pues todo lo que va con ello, ¿no? Pues la, la comida, el veterinario, todas las cositas que se están sacando ahora, pues las tiendas están de el abriguito para mi perro y ese tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, todos los supermercados Tiene eh, una parte que es para comida, para, para animales que viven en casa y bueno el Corte Inglés, por ejemplo, tiene pensado, ha eh, abierto hace poco en Madrid, abrió un centro de compra y venta y tiene pensado abrir más. Estos son los beneficios económicos que son los más visibles, pero no son los, no son los únicos, también hay beneficios personales y, y sociales, ¿no? Por ejemplo, comer animales, pues a, al final es lo cómodo, lo práctico, lo que nos han enseñado, permite no cuestionarnos nada y también es eh, algunas personas se piensan que es lo más saludable. Y bueno, pues también nos permite eh, pues eh, experimentar otras texturas y otros sabores. En el caso de utilizar pieles, pues también tiene su sin comparable abrigarnos, aunque hay otras manera de abrigarnos. La gente que las lleva pues se siente muy moderna, muy a la moda y también como con un estatus, ¿no? Bueno, hablamos de pieles de pelo, aunque luego también hay que tener en cuenta que el cuero también es la la piel de la vaca. Luego en experimentación nos da la sensación de seguridad y decimos sensación porque realmente no es no es real no que las cosas que estén experimentadas en animales luego sean seguras para, para nosotras y cada vez son más científicos que, que, que lo están diciendo, en el libro por ejemplo hablamos de, de ello y luego también la sensación de avance en la ciencia que igualmente creemos ¿no? que no es real. El tema de los animales en espectáculos como bueno, pues el circo, la tauromaquia, el zoo, pues sirven para entretenernos, también satisfacer nuestra necesidad de curiosear, de ver cómo son otras especies. Eh la tauromaquia eh, hace esa como esa pertenencia a la tradición, a la del grupo, ¿no? Que une a a las personas. Y luego los animales que viven en casa, pues aparte también nos entretienen, nos dan compañía y algunos estudios también dicen pues que favorece nuestra autoestima, las relaciones afectivas y la comunicación dentro de, del hogar. En el caso de los animales humanos también hay bastantes beneficios el principal beneficio no es el económico sino que es el mantenimiento del status quo no vivimos en una sociedad injusta y desigual y la cárcel es la mayor herramienta represiva que, que existe ahora mismo entonces bueno pues eh, es lo que el beneficio pues eso es que se mantenga todo igual ¿no? por miedo al encierro también eh, otro beneficio es la cohesión que hay en la sociedad manteniendo esto ¿no? De por, eh, por un lado están los buenos que son las personas que están fuera Y por otro lado los malos, que son los que están dentro. Y esa falsa también sensación de seguridad, de cómo están las las cárceles, ahí es donde está la gente mala, nosotros estamos a salvo aquí eh, en la ciudad o en el pueblo, podemos estar tranquilas, porque ya se encarga el Estado de, de encerrar a los malos. Pero también el encierro de humanos tiene un gran beneficio económico. Eh, que no estén privatizadas las cárceles aquí en el Estado no significa que, que no, se, no se tengan muchas ganancias, solo en la construcción, la gestión y el mantenimiento. Eh, en el libro también nos explicamos un poco cómo funciona todo esto. Hay una empresa estatal que se llama SIEP, que es la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, que se encarga de construir los centros penitenciarios. Aquí concretamente solo estamos hablando de centros penitenciarios porque si ya nos ponemos en centros de menores y más, pues ya es que es una locura. Eh, aquí en el Estado de España hay 68 centros penitenciarios en total y bueno, como ya sabemos las cárceles desde que empezó la democracia hasta el 2010 más o menos creo que ha ido creciendo el número de, de personas presas eh, a partir del 2010 creo que se fue estabilizando y ahora parece que va bajando un poco pero bueno, que se han estado construyendo un montón. Imaginaros lo que supone construir una macro cárcel de 1.008 celdas que suelen ser de media en una superficie de 110.291 metros cuadrados o sea, son superficies enormes el SIP lo que hace es contrata a las concesionarias, que son grandes constructoras, por ejemplo, como Sacir o Vallermoso. Y bueno, pues a partir de ahí empiezan a repartirse la tarta. No solo es el tema de la construcción, sino también lo que decíamos de la gestión y el mantenimiento. ¿no? Dentro de, de los sistemas penitenciarios, en la cárcel concretamente, hay un montón de monopolios. Los más visibles pues está el de Telefónica. Desde la cárcel solo las personas que están presas solo pueden llamar con tarjetas de telefónica que tienen que comprar las presas desde ahí, son cuestan 10 euros y con eso tienen para, para bueno, las llamadas de a móvil o a fijo son mucho más caras que por ejemplo las que hacemos entre nosotras aquí desde fuera. Y luego otro monopolio también muy visible es el de Banco Santander, que es el único desde el único banco que tú puedes ingresar dinero a la gente que está adentro. Tiene que pasar el dinero por ahí para que se lo metan a, a las presas y los presos a través de una es lo que se llama peculio y se lo meten en, en su tarjetita para que luego ellos puedan comprar en el Economato, que es el supermercado. El Economato, por cierto, que es del Corte Inglés, con los productos de del Corte Inglés. Entonces, bueno, pues esto también mueve muchísimo dinero, aparte de la mano de obra barata, pues las personas que están ahí encerradas eh, también trabajan, se considera como un beneficio penitenciario y es verdad que muchas lo buscan porque ayuda a pasar la monotonía del día a día, el encierro también, hay gente que no tiene dinero y que sus familias no le pueden ingresar dinero y bueno, pueden conseguir el dinero desde dentro. Eh, si los sueldos que tenemos aquí fuera, pues ya son ¿no? que nos pueden traer la risa con el sueldo básico, pues allí dentro son muchísimo más más bajos. Y, y bueno, aparte, en el, el año pasado, ¿no? en el 2015, se, estuvo, se estuvieron haciendo denuncias de empresas que habían estado haciendo EREs y habían contratado a a, a personas presas. En el 2012 eh, se hizo un convenio, instituciones penitenciarias, hizo un convenio con empresas privadas para la reinserción laboral. Y concretamente dos empresas, eh, Istobal y Merck, que son eh, empresas extranjeras que están trabajando aquí, eh, se dedican a la automoción, están contratando presos para hacer un trabajo del cual ya habían despedido a sus trabajadores porque decían que, que no podían pagarlos. Y bueno pues estos son es la parte de los beneficios que habíamos visto dentro del encierro otro de los factores importantes que vemos que exist el encierro es el, el, las justificaciones las justificaciones que nos damos en esta sociedad para que existan es verdad que no son las mismas pero lo que sí que encontrábamos en común es que todas nos las nos han venido dadas no están de aquí muy implantadas y nos las hemos creído y muchas veces pues ni, ni las cuestionamos ni nada en el caso de los animales no humanos la principal la principal justificación es viene del antropocentrismo que bueno como todas sabemos es una idea filosófica ¿no? que pone al ser humano pues en el centro de, del universo y todo está aquí para, para nosotros para satisfacernos a, a nosotras a raíz de esta idea pues surge el especismo ¿no? que es la discriminación dentro de las especies de como yo pertenezco a una, a una especie pues eh, me siento superior al resto de las especies o el especismo también significa discriminar dentro de, de especies ¿no? que hay especies por de otras y el especismo es cuidar mucho a, al perro con el que vivo o al gato y luego pues eh, comer animales o, o utilizarlos para vestir o para lo que sea, ¿no? Es poner por encima unas especies por otras discriminándolas de manera arbitraria entonces esto se justifica pues a veces como por la posesión de, de ciertas capacidades como que tenemos ciertas capacidades lingüísticas y nos sentimos superiores o cap otra capacidad para relacionarnos que nos hace ser mejor incluso algunas aluden a capacidades metafísicas, ¿no? que pues de religiosas que, que esto no, no se puede probar y que si investigamos en cada una de esas capacidades pues todas se pueden echar por tierra porque incluso hay muchos humanos que no tienen todas esas capacidades luego también, pues eso se considera inferior a los demás animales, entonces eso nos da derecho a encerrarlos y a explotarlos y asesinarlos diariamente también hay gente que dice, pues es el ciclo de la vida, ¿no? pues el león se come a la cebra pues nosotros nos comemos al resto de animales, pues evidentemente nosotros no estamos viviendo en la selva, ahora mismo estamos en la ciudad y bueno, podemos vivir sin, sin hacer eso, luego también se dice que yo creo que esto ya está bastante pasado, pero bueno, que los animales no sienten y sufren, ¿no? que es Son, como decía Descartes, máquinas yo creo que esto ya está un poco superado pero todavía hay quien te lo puede soltar y luego que forma parte de la tradición pues la gente no se cuestiona estas cosas es como que ya está integrado y como siempre se ha hecho pues se sigue haciendo dentro de los de, de los animales humanos las justificaciones que se dan para mantener el encierro es, por un lado, pues una, que están ahí por nuestra seguridad, lo que decíamos antes, ¿no? Pues que eh, así nosotras podemos estar tranquilos en las calles. Luego también se piensa, pues si están encerrados es porque algo malo han hecho, ¿no? Lo que se ha hecho malo, claro, es ir en contra de la ley. Y bueno, pues tenemos que plantearnos si la ley realmente es es buena o real no cuestionarnos si realmente lo que dice la ley nos viene bien a, al resto de la sociedad o a quién viene bien, las leyes. Luego también se piensa que es, que se merece un castigo, pues si están ahí pues hay que castigarles, ¿no? Y ese es su castigo. También está la falacia que la cárcel sirve para reinsertar. En todos los centros penitenciarios en la puerta hay un, una frase muy bonita que pues toda la gente que está ahí es para, ¿no? para reinsertarse en la en la sociedad. Nada más lejos de la realidad, no se puede reinsertar a una persona apartándola del lugar en el que se le quiere reinsertar, ¿no? Y a base de eso de, de torturas y de y de castigos. Y luego también pues se ve la cárcel como la única solución a los problemas de, de orden social no nos planteamos en general ninguna manera de, de solucionar nuestros nuestros conflictos al final es que pensamos que vivimos en una sociedad pues que es, es perversa está corrompida y fomenta un estilo de vida que eh, Pues eh, así, ¿no? Muy, muy agresivo, muy duro, eh, fomenta el individualismo, la competitividad, el pisarnos las unas a las otras y entonces al final la cárcel es el reflejo de, de la sociedad en la que vivimos. Y el último factor que veíamos que influía en el mantenimiento de, del encierro es la empatía. La empatía, como ya sabéis, pues es una capacidad, que dicen que es una capacidad innata que podemos eh, bueno, que nos hace que podamos sentir, y experimentar los sentimientos y las emociones de, de otras personas, lo que puede estar sintiendo otra persona durante nuestra vida eh, podemos ir desarrollándola o podemos ir atrofiándola ¿no? la empatía también se puede ver como un valor que podemos tener presente en nuestra vida y podemos ir fomentando eh, la pasividad es eh, la forma de apagar nuestra empatía en el día a día y sí, eh, consiste en no fijarse, en darse la vuelta y mirar hacia otro lado. No mirar aquello que nos interesa o que nos pueda despertar esa empatía. Esa pasividad la conseguimos a través de la distancia. Hay tres tipos de distancia, o nosotros hemos visto como tres tipos de distancia, que es la distancia física, la emocional y la mental. La física, pues bueno, no es casualidad que los centros de encierro estén apartados de, de la ciudad. ¿no? Normalmente están en el medio de, de la nada, eh, tanto las cárceles, centros de menores, eh, las granjas, mataderos, incluso si están dentro de la ciudad, a lo mejor como centros de experimentación o en Madrid, el CIES, que está en medio del barrio de Aluche, está súper camuflado, que lo conozca, que es que son, pasas por ahí y la gente no sabe que ahí están encerrando a, a personas luego también está la distancia emocional y mental que se crea a través de las justificaciones ¿no? lo que os iba comentando pues con, somos superiores o esta gente está encerrada porque es mala porque dificulta la paz social etcétera entonces entonces todo eso hace que nos distanciemos y que no creemos empatía con las personas que, que están encerradas, nosotras pensamos que si rompiéramos esa, esa distancia, nos acercáramos tanto físicamente, emocional y mentalmente a, a las personas que están encerradas, tanto ...tanto animales humanos como no humanos... ...pues al final se pasa algo... ...cuando miras a los ojos a una vaca... ...que va a entrar a un matadero... ...o que la están sacando leche constantemente... ...o cuando te sientas a hablar delante de, de un preso... ...y te cuenta qué es lo que le está pasando... ...y cómo es su día a día... ...al final eso te, te termina moviendo y sientes algo y tienes que moverte o bien, o ponerte a hacer algo para cambiar esa situación o al final eh, darte la vuelta cerrar los ojos y tratar de olvidar lo que has sentido porque es muy jodido lo que está sintiendo esas personas y no te remueve y no quieres volver a ello el tema es que nuestra sociedad está diseñada de tal manera que, que fomenta la pasividad, ¿no? que pues, tenemos un montón de distracciones y evita que nos paremos a pensar eh, en esas cosas vamos en el día a día corriendo Y, y pues eso, con un montón de, de cosas en, en las que pensar y además también está diseñada y preparada para que seamos pasivas y para que deleguemos, ¿no? pensamos que bueno pues de esto ya se ocupará, ¿no? hay expertos hay personas que se dedican a estas cosas y al final pues lo dejamos pasar y lo que nosotras creemos es que, pues eso, que si no nos encargamos nosotras mismas de estas cosas, de las cosas que queremos cambiar, de lo que no nos gusta pues nadie, nadie lo va a hacer Después, en el segundo capítulo, hablamos de la cárcel, de la fisonomía de la cárcel. Eh, aquí sí que nos centramos más en lo que son granjas y centros penitenciarios no os he comentado al principio de, de la presentación que esto sí que lo hacemos siempre con un powerpoint y ponemos vídeos aquí no se va a poder poner entonces en este momento se enseñaría una foto y ver, saldría una, una granja y, un, y una cárcel y veríamos ahí un poco las diferencias no sé si alguna vez pues la habéis tenido la oportunidad de verlo o en fotos y hay muchos hay muchos puntos en común ¿no? por ejemplo los muros altos de hormigón eh, la lava de espino, las ventanas pequeñas, las rejas, eso pues si veis esta foto de la cárcel y de la granja es eh, prácticamente igual incluso las mismas empresas que trabajan para hacer esto en las cárceles también son las mismas que lo hacen en las granjas, es otro de los así descubrimientos que hicimos que nos pareció curioso. Luego también otra coincidencia es el espacio Eh, la diferencia que hay entre el espacio existente y el espacio disponible el espacio existente es enorme como pues se si habéis visto igual pues una granja un industrial que son súper grandes la vez por fuera y ocupa un montón de espacio igual que una macrocarcel se decía que tiene capacidad para 1800 personas pero son súper grandes y luego el espacio disponible que es el espacio que tienen las presas para estar allí no pues en, en una cárcel de, de humanas las las celdas suelen ser de entre 8 y 12 centímetros 12 centímetros, perdón, 12 metros cuadrados las más grandes y suelen estar compartidas eh, son literas para que estén dos personas y por ejemplo, pues eh, habéis visto fotos de granjas industriales ¿no? que eh, hay las eh, granjas de, de gallinas las de batería están en un folio están como varias gallinas ahí pues a lo mejor meten a cuatro gallinas aquí en, en un folio Y luego pues, eso es el espacio que ellas tienen realmente. Luego otro otro otro factor común que tienen es el diseño. El diseño se hace con objetivos muy claros. ¿no? En el caso de los animales no humanos es el sacar el máximo rendimiento. El, el diseño que se hace de los centros de encierro es cómo lo vamos a colocar para pues, sacar el máximo, la máximo rendimiento, el máximo dinero para explotarles. Y hay una técnica que se dedica especialmente a esto que se llama zootecnia en el caso de los animales humanos está la arquitectura penitenciaria que bueno pues eh, eh, el objetivo principal es mantener sobre todo el control, ¿no? y tener vigilados a todo el mundo. Antes estaba el panóptico, luego pues eh, se ha cambiado con la videovigilancia a, a la estructura modular, a las cárceles moduladas, pues para tener el máximo control, no se mira en ningún momento el bienestar de las personas que están allí. Otra característica que hablábamos antes es el emplazamiento que eh, suele estar lejos de todo en medio de, de la nada es muy difícil acceder a, a ellos tener información sobre lo que pasa dentro de, de esos lugares y otra característica es el control absoluto de los ritmos vitales de las personas que, que están ahí dentro Eh, pues se gestiona sus necesidades básicas, desde cuándo se tienen que levantar, cuándo se tienen que acostar, cuándo tienen que comer, ¿no? En el, en el caso de los animales humanos, incluso juegan con la luz, eh, con las gallinas, para que pongan más huevos, pues se les tiene durante más tiempo con la luz encendida para que se crean que, que es de día o para que cambien la pluma, eh, pues eso. Y luego también, eh, lo que decía, se, la gestión de las, de las necesidades básicas, Se gestiona desde ahí, desde desde los centros de encierro, tanto la alimentación, que por ejemplo, eh, en ningún caso se hace para nutrir y que para las para que las personas estén bien, sino que solo en el caso de los animales humanos es para mantenerles con vida. No se respeta nada, por ejemplo, el caso de, supongo que conocéis el caso de Nahuel, que es una, un preso de que ya va a hacer un año que está dentro de la cárcel, es vegano y él ha estado insistentemente pidiendo la dieta vegana, se ha conseguido más o menos que se le, se le dé Pero no se le está dando una dieta nutritiva, se le está dando pues arroz y bueno, es lo que se puede comprar en el economato, o sea, no piensa en ningún momento en, en su bienestar, sino que es lo mínimo para mantenerle pues que con vida, ¿no? En el caso de los animales no humanos, la alimentación es para, igual, para darle, eh, para sacarle el máximo provecho, para explotarles al máximo, pues para que engorden más o para que mejorar su sabor y ese tipo de cosas. Luego la asistencia sanitaria también eh, con objetivos muy claros pues los humanos para mantenerles con vida minimísimo y en los animales no humanos pues igual para el, tener el máximo rendimiento luego también se gestiona pues eso lo que decía el sueño el, re, el esparcimiento el recreo todo eso viene dado desde el centro de, de encierro y todo esto coincide en lo que se llama una institución total, ¿no? Que es lo que viene en el libro de Erving Goffman, uno de los libros en los que hemos sacado información, que se llama Internados, ¿no? Que él lo define sobre todo desde el tema de centros de encierro de humanos, ¿no? Como eh, en la diapositiva tenía la definición, ¿entendémelo aprendido? Se dice como pues centros donde pasan muchísimo Se pasan muchísimo tiempo y están totalmente vigilados, siempre en compañía. Y bueno, que si vemos la similitud es igual dentro de lo que se hace en las cárceles de humanos y en las cárceles de no, de no humanos. Y bueno, en el tercer capítulo también queríamos hablar de las personas que viven del encierro. Eh, en esto hay bastantes diferencias pero nos hemos querido centrar en las similitudes la primera por ejemplo es la gran jerarquía que hay encima eh, detrás del encierro o encima de, de la persona que está encerrada, ¿no? pues aparte de el estado, las leyes dentro de los humanos en una cárcel por ejemplo pues está el director de la cárcel luego está la junta de tratamiento con un montón de, pues están los psicólogos el trabajador social el psicólogo, el maestro como un montón de gente, el, el jefe de servicio que está por encima de la persona que está encerrada que está en la base y hay una pirámide súper alta enorme que esas personas están constantemente decidiendo por esa persona en el día a día en el caso de los animales humanos igual aparte de bueno pues el estado, las leyes, las políticas de ese momento están también las empresas ¿no? que deciden cumplir esas leyes o no o, o ampliarlas y luego también, eh, incluso nosotras estamos también ahí por encima de, de ellos ¿no? si decidimos utilizarlos o no, o no utilizarlos al final nosotras nos queríamos centrar en el último eslabón de la cadena aquí también en, hablando de, de mataderos o granjeros y de carceleros eh, ¿qué es eso? pues en el carcelero y en el ganadero, por así decirlo Y ahí sí que identificamos también como características que tenían en común esta, estos seres que se dedican a, a ello. Por ejemplo, se identifican mucho con la institución, ¿no? no se toman los ataques a la institución como algo personal. Entonces no aceptan nada las críticas. Luego se autojustifica mucho eh, ellos piensan que solo cumplen órdenes como hay esta jerarquía tan amplia al final nadie las responsabilidades se van diluyendo nadie se siente responsable de lo que pasa uno firma otro cierra la puerta otro pues te da, da el vaso de agua no entonces nadie se siente responsable de lo que está pasando y al final Eh, las personas que trabajan haciendo eso se autojustifican, dicen que solo cumplen órdenes y también sienten que hacen como una labor por la sociedad, es como alguien tiene que hacerlo, ¿no? porque esto es algo que se está demandando desde la sociedad, pues alguien tiene que matar al cerdo y alguien tiene que encerrar a, al ladrón ¿no? y le tiene que mantener ahí encerrado. Luego también coinciden en que estas ocupaciones en realidad tienen muy poco reconocimiento social. Y entonces, bueno, pues estas personas también como que pues más, lo llevan ahí un poco un poco mal. Es también característico el estrés y la tensión que tienen este tipo de, de trabajos porque piensan que, bueno, están constantemente se sienten constantemente amenazados. Las presas se pueden escapar, los animales te, te la pueden jugar también, se pueden se pueden ir o te pueden atacar luego eh, la falta de empatía que tienen con, con las personas que encierran por esta ellos no tienen la distancia física porque sí que están en el día a día con ellos pero sí que tienen una gran distancia mental y emocional por las justificaciones que comentábamos antes no eh, la gente que está trabajando encerrando a a personas humanas pues eh, les ve como moralmente inferiores, les ve como mala gente y ve que está como que está haciendo un servicio al resto de la sociedad y la gente que trabaja en granjas o mataderos pues piensa que los animales pues que está igual, que son inferiores y que es que están ahí para, para eso, para, para comérnoslos o para lo que necesitemos entonces eh, esto también les lleva a muchos abusos de poder en, en esta parte de este capítulo hablamos eh, bueno es un subtítulo que hicimos ir un poco más lejos ¿no? y hablamos de, de las torturas las torturas que ocurren en los centros de encierro que, que son muchas favorece a esto el aislamiento que como está muy lejos pues esto protege a, a la gente que lo hace muchas de ellas las hemos sacado de, del libro Mataderos que se dice en inglés que, y que se, el autor es Eisnitz Eich, Y bueno, cuenta un montón de historias que no os voy a, a relatar porque son muy duras y si luego queréis echarle un vistazo en el libro lo que sea. Y luego también en el informe de la coordinadora para prevención de la denuncia de la tortura, si os suena, pues todos los años sale sobre las torturas que ha habido en el encierro español. La sí última más reciente que habíamos encontrado era del 2014, ya estará también la del 2015 que se denunciaron, eh, hubo 64 denuncias que en realidad parecen pocas pero si lo pensamos es que la gente que denuncia dentro de la cárcel está denunciando a alguien que está con él todos los días o con ella y que tiene que enfrentarse con ella todos los días cara a cara Entonces, en realidad estas denuncias ni siquiera son reales porque hay tendría que haber muchísimas más que ya es muy duro ponerlas y bueno 64 ya a mí me parecen bastantes hubo 57 funcionarios con nombre y apellidos denunciados funcionarios carceleros Y en el 2014 también hubo 18 muertes en prisión y uno en un centro de menores. O sea que bueno, pues comentamos un poco eso, que eso que eso pasa. Y luego para terminar el capítulo de manera más positiva, también hablamos de gente que, que ha dejado de vivir del encierro, ¿no? que se dedicaba a encerrar a gente y, y se dio cuenta de lo que estaba haciendo y dejó su trabajo. Por ejemplo, el caso de Virgil Butler, que es un matarife que trabajaba en Arkansas y que de repente se dio cuenta de lo que estaba haciendo, Y a partir de ahí se hizo activista y militante por los derechos de los animales. Podéis encontrar una entrevista, entrevistas de él en, en la web de Igualdad Animal también otro otro trabajador social bueno no, perdón es un educador que trabaja Luis prieto que trabajaba en un centro de acogida en, en Girona y, y bueno denunció malos tratos a la fundación y ha sido test eh, y es uno de los testimonios de, de menores y guardias de guardianes y bueno pues a partir de ahí se puso también a, a hablar sobre sobre esto y otra persona que también nombrábamos y que teníamos un vídeo donde él contaba un poco que le había hecho cambiar es eh, rico barney que es eh, entrenador y captor de las cinco delfines de la serie Flipper, supongo que bueno, os suena o algo no la conoceréis y bueno, la última delfina se, él se dedicaba pues eso a raptarlas y a entrenarlas para hacer la serie y la última delfina se suicidó en sus manos y este, este hecho le hizo darse cuenta de lo que estaba haciendo a partir de ahí cambió radicalmente y de un día para otro se dedicó a liberar delfines, ha estado un montón de veces ya encerrado en la cárcel eh, hizo el documental de Coe que habla sobre el tema de rastar los delfines y bueno pues nos quedamos dentro de este capítulo con eso ¿no? que realmente pues que que se puede, que hay gente que se ha dado cuenta y que ha cambiado totalmente la manera de pensar y se ha dedicado en vez de hacer, a encerrar a liberar a, a otras personas y continuamos con la siguiente parte sí. Bueno, y ahora os voy a hablar un poco de lo que sería la última parte del libro, que es el capítulo que se llama Vivir el encierro, y en el que nos referimos un poco más a las presas, ¿no? A las personas que viven en sus cuerpos y en sus vidas este encierro. Entonces, bueno, también un poco actualizando las cifras de, de las que tenemos en el libro. En el estado español hay en el, las cifras de enero del 2016, 61.423 presas dentro del sistema penitenciario, que es un poco menos de lo que había en, el, en los datos que tenemos en el libro sobre el 2012. y en el caso de ganadería, pues nos encontramos lo opuesto. Como contábamos, la editorial 824, no por esos 824 millones de animales, solo mamíferos asesinados, solo para alimentación, esta cifra es del 2008 y en el 2015 nos encontramos con un aumento de 5 millones de animales. O sea, 829 millones de animales asesinados eh, para alimentación, mamíferos solo, ¿no? Porque como hemos dicho, los peces ni siquiera se cuentan dentro de estas cifras y ni siquiera se cuentan como individuos, sino como ton por toneladas. Y en el 2014 la cifra es de 46.883 toneladas de peces. Bueno, la verdad que no son muy esperanzadoras las cifras. También tenemos, en el caso de la experimentación animal, se va dando progresivamente una reducción, pero es bastante eh, ligera, pero bueno, frente a los datos que teníamos se da una reducción, pero bueno, igualmente estamos hablando de animales vertebrados eh, usados para experimentación en el año 2014, 808.827 muchísimos Y bueno, si aquí sumáramos eh, a todas las personas que están actualmente encerradas y que mueren, de hecho, en centros de internamiento de extranjeros, zoos, centros de menores, circos, psiquiátricos, laboratorios, granjas, mataderos, pues estamos hablando de miles de millones en todo el mundo. Entonces, un poco lo que nos llevaba a esta esta reflexión ¿no? y este interés por, por estos paralelismos, pues si bien entendemos que las razones de ese encierro son diferentes, al final nos damos cuenta de que existen bastantes puntos en común en, en esas experiencias y en ese encierro. Eh, bueno, nos gusta, nos gusta empezar esta parte con una frase que utilizan bastantes presas humanas cuando se refieren a su situación. Dicen, nos tratan como animales, ¿no? Y si bien esto encierra una gran verdad, porque también las animales no humanas podrían decir, nos tratan como a presas, porque es así digamos que las consecuencias psicológicas físicas sociales de este encierro pues son muy similares en sus cuerpos y en sus vidas pero estas digamos que esta oración lo que permite es un poco separar eh, a las como si las humanas no fuéramos animales y aparte normalizar ¿no? como si estuviera bien que, que se tratara hacia los demás animales eh, entonces bueno voy a profundizar ahora un poquito en las consecuencias del encierro que las hemos dividido como por agilizar en físicas psicológicas y sociales aunque está todo bastante relacionado Eh, vemos que tanto humanas como no humanas se encuentran a una ruptura con el hábitat ya sea desde, en el caso de las no humanas, desde su propio hábitat natural al, al encierro ...como pues incluso en presas eh, humanas el cambio, o sea el traslado constante de prisiones... ...pues por ejemplo el tema meteorológico ¿no? ...un precio de Canarias en Galicia va a tener como consecuencias físicas derivadas de ese traslado... ...igual pasa con osos polares por ejemplo en Argentina que hace un oso por el enuncio de Argentina... ...como añadido al encierro en sí eh, pues todo lo vinculado a este a esta ruptura con el hábitat... ...y a, y a un montón de, de consecuencias derivadas del espacio, las temperaturas, etcétera... ...también se enfrenta pues a una reducción de la movilidad... Además también es común en, tanto en el encierro de humanas como no humanas el es que son sometidas a, a diferentes rituales que les degradan como individuos. Por ejemplo, en el caso de los animales no humanos es muy claro como por ejemplo el grabado a fuego, habréis visto en, en animales como vacas ¿no? que se les pone un número, sería como la referencia de la propiedad de quién son. Igual los crotales que son esa especie de pendientes que en verdad pues, les atraviesan las orejas en, o en ovejas por ejemplo, en vacas también. Y bueno, en el caso de las presas humanas pasa también que a menudo les otorgan un número en lugar de un nombre, ya no les llaman más por su nombre, sino por ese número. Incluso pues eh, otros rituales como son obligarles a desnudarse o cacheos constantes, pues estos son dinámicas cotidianas en los centros de cierre. En cuanto a las consecuencias físicas vemos que se enfrentan a, a bastantes problemas sensoriales por un lado pues en el caso de las de los animales no humanos el, por ejemplo el olfato no están rodeadas generalmente de otras muchas entonces por pues, los excrementos e incluso muerden mueren a su lado no hay como pues eh, como todos esos efectos sensoriales sobre ellas Luego, en el caso de las presas humanas, por ejemplo, la desinfección y limpieza constante de las cárceles, los fuertes sonidos, por ejemplo, las puertas, eh, pues suenan súper fuerte al cerrarse y abrirse, que también pues tiene una función como de, de, de aumentar esa sensación de que estás encerrada y no puedes salir de ahí. Eh, el tema, no sé si habéis oído, ¿no? cuando las presas llevan mucho tiempo encerradas y no pueden ver el horizonte, que a menudo pues tienen que ponerse gafas o, y se va deteriorando su, su vista también. Luego es también una constante eh, la, los agarrotamientos musculares, la falta de espacio, tampoco se pueden mover, suelen tener las presas humanas varias horas de recreo con suerte si no están en aislamiento y las no humanas ni siquiera tienen esa suerte. Sí, suerte eh, bueno Enfermedades derivadas del estrés, hacinamiento, como contaba la compañera, las gallinas ponedoras, por ejemplo, pues hacinamiento total y absoluto y bueno, de, de la falta de higiene también se derivan infecciones. También, sobre todo en el caso de las no humanas, hay, hay enfermedades específicas. Por ejemplo, las vacas que son explotadas por su leche, de, la, de las constantes extracciones, se les generan mastitis, que sería infección de las ubres, y bueno, pues es súper doloroso y aparte pues viven con eso toda su vida. Y luego enfermedades genéticas, que también son propias de digamos del encierro y del uso de los demás animales, que pues ya sea desde la propia selección artificial, no sé si conocéis por ejemplo los broiler, que es como una raza de gallo y de pollo, que engorda, pues en un mes engorda lo que no ha engordado en su vida, lo que nunca tendría que engordar si no hubiera sido manipulado genéticamente, que es como una forma de aumentar el peso, y aumentar la productividad y bueno pues su vida es eh, dolorosa de por sí porque en cuanto empieza a crecer no puede soportar su peso, no no puede moverse, levantarse, etcétera Y de ahí derivan heridas y, y bueno, la propia vivencia del infierno. Luego en cuanto a consecuencias psicológicas, en el caso de la de los no humanos hay un término que englobaría digamos un montón de comportamientos que también son bastante comunes con los que viven las personas encerradas humanas. Eh, se llama zoocosis, es el nombre que le dan, ¿no? Zoocosis y sería pues se dice como que el 80% de los animales encerrados padecen zoocosis. Y bueno, serían, por ejemplo, comportamientos repetitivos, compulsivos, circulares, si habéis estado alguna vez en un zoológico o habéis visto algunas imágenes de zoológicos o de cualquier otro centro de encierro, podréis ver animales dando vueltas, incluso también las presas humanas pasan a veces mucho mucho tiempo pues dando vueltas en sus jaulas porque no tienen o digamos otras formas de como sacar ¿no? El, la fuerza muscular y por otro lado también es como un ejemplo del padecimiento psíquico ¿no? y psicológico. Eh, también sean alteraciones en la alimentación. Por ejemplo, vemos que las presas humanas a menudo utilizan las huelgas de hambre como última herramienta de resistencia de ¿no? su cuerpo y ese negarse a comer como una trinchera de lucha casi dentro de todo lo que le han arrebatado. En el caso de las no humanas pues se ha localizado, por ejemplo, desórdenes alimenticios como anorexia en reptiles y fenómenos como la pica, que sería como... Por ejemplo, lo hacen las vacas lamiendo barrotes, otros animales, cuando pues lamen sustancias que, que son poco nutritivas y, y que no, o sea, son poco suales digamos que es más bien un, una expresión de ese sufrimiento. Eh, también pues se producen comportamientos sexuales y reproductivos alterados, la mayoría de animales no humanos se niegan a reproducirse, aunque son forzadas a ello. y mm, y bueno pues también a menudo pues se dan masturbaciones compulsivas y otras formas de expresa de, de ese sufrimiento psíquico eh, sobre su sexualidad y su cuerpo también se por ejemplo las presas humanas se caracterizan por la, la carencia de intimidad no ese, ese sufrimiento psíquico se expresa eh, a partir de eso también estrés, ansiedad, apatía y esto también pues genera a veces comportamientos agresivos, autolesiones automutilaciones e incluso ideas suicidas que también vienen un poco de algo que en el libro llamamos indefensión aprendida que ponemos el ejemplo de los animales no humanos pero que es común a ambos por ejemplo en los circos no sé si habréis visto o habéis leído hay un cuento que habla de esto también como cuando a los elefantes pequeños les les, les eh, ponen una esposa en la pata y les atan con un o sea, como con una pequeña fuerza que no se pueden mover porque son pequeños pero ya como que es una especie de indefensión aprendida porque cuando crecen que podrían fácilmente hacer así y huir no lo hacen porque como que asocian que no pueden escapar y un poco sentimos que la propia institución penitenciaria es también eh, es, eh, como genera esta sensación de ausencia de responsabilidad sobre tu propia vida y por tanto esa indefensión aprendida y, y o sea, que deriva en todo este sufrimiento psíquico y de suicidio a esta lesión eh, vale, sobre las consecuencias sociales vemos que las presas humanas tienden a idealizar bastante sus recuerdos y relaciones eh, que tenían fuera de, de la cárcel pues también a ambas, o sea, como una humana en humanas, pues se junta esto de echar en falta su grupo social y, y la pérdida de las relaciones que tenían antes para llegar a nuevas y adaptarse a un nuevo grupo social. Por ejemplo, en, en las cárceles eh vemos cómo o las cárceles el sistema penitenciario eh, pues digamos que es, es un sistema que está atravesado por las relaciones de poder que está la droga también que jerarquiza y, y bueno como adaptarse a todo ese sistema en el caso de las no humanas e eh, incluso pues se les obliga los sea, animales que a lo mejor están acostumbradas a vivir en grupos sociales amplios se les deja en soledad o al contrario no animales que tienden a, a vivir como más individualmente se les obliga a convivir con otros animales de incluso de otras especies o bueno pues estos choques y encima en espacios bastante pequeños es lo que genera pues peleas, ataques rechazos entre ellas ehm También tenemos pues, alteraciones en la afectividad, el tema de la droga que hablaba antes, en empresas humanas se, se puede analizar como una doble vertiente, por un lado como una evasión de esa realidad carcelaria la que se vive y también como una forma de autoafirmación en el sentido de que la droga está prohibida y entonces como es una forma de rebelarse o de resistencia incluso se podría llegar a entender. Um... En todas pues existe esa sensación de ausencia de control sobre la propia vida y, y la ausencia de esperanzas de futuro también, que esto sobre todo en el caso de empresas humanas lleva a un tipo de relaciones en las que como que exigen o necesitan muchísima exclusividad y atención también bueno, después de ver un poco estas consecuencias eh, sociales, psicológicas, físicas que en el libro detallamos un poco más nos surge la reflexión de si esa reinserción de la que hablan es posible tras una vida de cautiverio a nosotras nos parece que se complica mucho más y se hace mucho más difícil y sin embargo esto nunca va a ser una justificación para perpetuar ese encierro porque esto pues suele pasar sobre todo en el caso de animales no humanas que igual llevan toda su vida en el zoo y no pueden volver yo que sea a la sabana si es su territorio de donde deberían vivir y como que así se perpetúa la idea de que continúa el zoológico pues igual nos parece que no, nunca sería un, una justificación pero sí nos hace pensar sobre la institución misma y sobre la misión de, que tiene ¿no? si realmente esa reinserción eh, puede llegar a ser posible también nos apetecía eh, reservar un espacio prioritario a, a bueno al a este digamos que esta resistencia a la que hablábamos que a veces se expresa en forma de enfermedad de autolección de suicidios incluso a veces esa frustración se expresa de una forma pues más creativa más contestataria que podemos llamar resistencia a nosotros no gusta llamarlo así y, y que bueno es, en definitiva es un rechazo del, del cautiverio y una búsqueda de libertad y que para nosotras es, es muy claro que es común a humanas ya no humanas. Eh, pues en la historia tenemos episodios de fugas, de motines, como bueno, supongo que casi todas conocéis la historia del preso José Río y sus fugas que podéis igual podéis encontrar en sus libros, o por ejemplo la fuga de Alcatraz que se dio en el año 1962, donde tres presos se fugaron de la bahía de San Francisco, Frank Morris y los hermanos Anglin se llamaban. Y mmm, Y bueno, por ejemplo, en el caso de las no humanas, que nos apetecía un poco profundizar en esto, ya que se nos oculta todo el rato, entonces nos apetecía visibilizarlo, pues se dan bastantes ejemplos de rebelión animal. Os de aquí, porque ya que no tenemos PowerPoint y la verdad era un apoyo así visual, también habíamos traído algunos vídeos, os, bueno, si os apetece, o lo podemos mandar, nos podéis escribir y si no igual eh, os animo a mirar la página Querer la Libertad, que es un blog en el que hay un montón de historias de rebeliones animales. Entonces, bueno, algunas de ellas son, eh, que os voy a contar hoy, Teresa, es una vaca que en el año 2011 iba en un camión hacia el matadero en Italia y consiguió escapar. Digamos que salió del camión y empezó a correr varios kilómetros por tierra, llegó al mar y siguió nadando mar adentro varios kilómetros. Y bueno, eh, ella es como que ella y sus compañeros estaban afectadas eh, por un brote de brucelosis y entonces no eran aptas para el consumo humano. Y digamos que el pueblo, al conocer la historia, era un pueblo en Italia, Santa Teresa de Riva, al conocer la historia de, de esta vaca, como que mucha gente se hizo vegetariana y como que entendió que quería ser libre y digamos que le perdonaron la vida, por decirlo según sus términos, pero bueno, no fue así para el resto de sus compañeras y de un montón de animales que se intentan jugar, como ahora después veremos. Eh, luego otro ejemplo es Pipo, que es un hipopótamo, que está esclavo en el circo Romadola. Este circo pues da vueltas por el Estado español. Eh, de hecho, bueno Pipo ya ha tenido tres intentos de fuga. La primera fue en Felanitz, donde bueno los testimonios decían que empujaba las vallas que lo recluían. La segunda fuga fue en Mallorca, en San Ramonel, donde bueno con la colaboración de varios vecinos eh, como que le volvieron a capturar con los coches, digamos, y el circo pues lo, lo llevó de nuevo a su jaula. Y una tercera fuga se dio este pasado 4 de mayo en Valos de la Frontera, en Huelva. Pero bueno, por desgracia, eh, Pipo sigue eh, esclavo en el circo Romadola. Eh, también en aquí en hizo de esa coma mallorca tenemos la historia de Adán y eva que son dos chimpancés que tras 10 años de privaciones de libertad pues escaparon eh, Adán fue encontrado tres días después de la fuga en muerto en una depuradora y eva pues la vieron en la carretera y directamente la asesinaron a la sangre fría eh, también bueno habíamos traído un vídeo que igual os, os interesa buscar es de un también de un chimpancé que se llama chacha en japón que igual, después de 20 años encerrada, pues sale y es como que se escapa y empieza a, sal, a trepar por un tendido eléctrico hasta que de nuevo la capturan como con un dardo tranquilizante, cae y la vuelven a encerrar. Y bueno, dos historias más. Eh, pues Inky es un pulpo porque también parece que siempre reflejamos las historias de rebeliones de animales que son igual más cercanas a nosotras o mamíferas o como que sentimos con más proximidad pero pues esto como que atraviesa un montón de especies y en el caso de Inky pues él es un pulpo que en un pescado de Nueva Zelanda lo capturó en una trampa para cangrejos y en lugar de devolverlo al mar lo que hizo fue llevarlo a un acuario Y bueno, Inky encontró una tubería de 15 centímetros de diámetro que se dirigía directamente al océano y entonces pudo volver al océano, se liberó. Uh -huh. Y luego tai que también es una historia de una elefanta, no sé si igual la conocéis, traíamos un vídeo de ella, lo podéis buscar. Bueno, ya ese también tuvo varias varias historias de rebelión, de fuga durante las propias actuaciones, eh, digamos intentaba escapar, se atacaba a su domador. Y bueno, en el año 1994 en Honolulu realizó su última su último intento de obtener la libertad cuando durante una eh un espectáculo eh, eh, digamos que empujó a su entrenador, lo tiró al suelo, salió, consiguió escapar a la calle y nada, fue perseguida por toda la ciudad hasta que la asesinaron a tras 88 disparos y bueno, no fue suficiente y como que tuvieron que incluso asesinarla a partir de de otros métodos. Entonces, bueno, un poco con todas estas historias lo que queríamos destacar es que, que los animales en eh, humanos se están revelando también, que se revelan con objetivos concretos, que matan a sus explotadores, que, que los agreden, que reinciden en sus intentos de fuga, que incluso entre ellas se solidarizan, colaboran, utilizan herramientas y bueno, como que pensamos que es hora de dejar de invisibilizar eso también. Y bueno, una reflexión que nos surge a partir de estas historias es que donde hay gente luchando por su libertad, vemos que hay también seres impidiendo que lo consigan. Esto que igual nos resulta familiar, que cotidianamente llamamos represión, pues se expresa en formas de control, de castigo, que también son muy comunes en humanas y en no humanas. Por ejemplo, tenemos el, el tema de, de las drogas, como contaba de... Um... O sea, drogas como forma de control y de castigo, en prisiones, por ejemplo, muchas veces está como muy psiquiatrizado y como muchas veces simplemente para calmar las protestas, se digamos, se otorga, se dan drogas. A los animales igual, pues, o se les directamente lanzos, tranquili dardos tranquilizantes, perdón, o bueno, diferentes formas de, de droga. El aislamiento, traíamos también una foto de, de Tilikum, que es una horca que vive en Estados Unidos en un acuario Está ahí preso y cuando, bueno, asesinado a varios entrenadores y cuando comete alguno de estos actos de rebelión, pues le encierran en un acuario aún más pequeño en el que ni siquiera se puede dar la vuelta. Y bueno, el aislamiento es algo también muy común en los centros penitenciarios en cuanto algún preso destaca o rompe algún tipo de norma, va de nuevo aislamiento. El abatimiento a tiros, que también es bastante común en el caso de los no humanos, muy muy común, eh, el asesinato a partir de abatimiento a tiros. Y bueno, vemos también como la pena de muerte eh, todavía es legal en muchos estados para, para las humanas, como ahora igual se da esta inyección letal, pero también han existido métodos como la silla eléctrica y la horca. Y traíamos una foto que es bastante impactante, que es de un elefanta mari en el año 1916, fue ahorcada también tras rebelarse en un circo, y como que todo toda la ciudad, digamos, fue a, verla, a ver como su ahorcamiento público. Y también recordábamos que hacíamos un paralelismo con los anarquistas de High Market en Chicago que también fueron ahorcados públicamente tras, tras la revuelta. Eh, bueno, ya para ir terminando, pensaba o sea nos, nos, nos surge la reflexión en torno a la libertad. Eh, y que, como que nos, nos planteamos cómo podemos enfocar esta lucha contra las injusticias y pensamos que no puede ser solo a nivel individual, aunque sí es importante, Nosotras, por ejemplo, nos planteamos el veganismo como, como una herramienta básica para dejar de, de, de explotar a los demás animales y de beneficiar esa explotación y, y ese lucro con sus pues eso, con su encierro, con sus vidas. Y también eh, como reducir al mínimo a nivel individual nuestras interactuaciones con el sistema represivo. pues No denunciar, intentar no participar en jugadas populares, este tipo de, de cuestiones. Pero sobre todo también pensamos que eh, esto pues nos lleva a un tipo de relación eh, de reflexión colectiva y sobre nuestras relaci relaciones diarias y cotidianas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para construir sociedades que, que donde el encierro pues quede bastante más lejos de lo que lo tenemos? Um, entonces, bueno, os queríamos invitar un poco a esta reflexión de qué es la libertad. Para nosotras, digamos que la principal conclusión que sacamos después de, de hacer este libro es que la libertad animal y la libertad de los demás animales no digamos, no tiene límites, ponerle límites es arbitrario para nosotras porque una jaula al final es una jaula, eh, sea quien sea la especie de quien esté dentro. Entonces nosotras pues decidimos luchar contra aquellas personas, ideas, e instituciones que lo que permiten es que existan las jaulas. Y bueno, eso es un poco que queríamos contar, muchas gracias por escucharnos y también decir que tenemos una página que se llama Acabemos con el Especismo, ahí hay bastante información y el blog de querer la Libertad por pues, si queréis ver las historias. Y nada, muchas gracias. Ay, que por supuesto si queréis preguntar o debatir algo, pues nosotros encantados también.